1.4, no la radio de Elche. Saludos, son las 9 en punto de la mañana y tenemos casi 23 grados de temperatura. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 17 de junio. Conforme nos acercamos al inicio del verano, el debate sobre el uso de las mascarillas se intensifica. La consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, propuso ayer en esa reunión con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas mantener la mascarilla por la calle y suprimirla pues, en la playa y en el baño y en los espacios naturales. Además, Sanidad ha anunciado que se está trabajando aquí en la Comunidad Valenciana para que a partir del 15 de julio los valencianos puedan indicar a sanidad sus días de vacaciones para adaptar la vacunación. El objetivo es que indiquen qué días no estarán en la Comunidad Valenciana para poder planificar así sus, eh, la vacunación. Eso sí, respetando el grupo de edad que se está vacunando en cada momento para seguir con la estrategia programada. En cuanto a la incidencia, mañana se actualizarán los datos por municipios, pero en, la parte, en, el, en el parque que ayer dio... La Consellería sigue registrándose nuevos contagios. De los brotes confirmados hay uno con 21 casos detectados en Alicante, entre personas con una media de 22 años. Así que los jóvenes y las fiestas que se llevan a cabo para celebrar este fin de los exámenes es lo que más preocupa en estos momentos. Prudencia para no retroceder. Hoy en nuestro programa La Glorieta tendremos en unos minutos... al presidente de la Sociedad Valenciana de Esclerosis Lateral Aminotrófica... ...abordaremos además algunos aspectos del Camp Delch ...con la responsable de Cambayas... ...y a las 10 de la mañana... Pues ...nos haremos eco de ese ciclo de mujeres a, a cielo descubierto... ...que continúa en el espacio literario hernandiano delche... De ...y acabaremos, como todos los jueves, con el Rincón Gastronómico... De Manuel Vilaver y Nieves, el del Fuego miliciano. Y ahora comenzamos con la música del grupo funambulista, porque, como a él, también nos gusta a nosotros la vida. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay hoe ik gusta la vida, la hoe de brazos abiertos, las canciones que de no son wil ese milagro que vi de los besos zien, Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleva el viento, donde los ik nos gritan, donde me hoe Momentos robarle a cualquier despedida salir de clase alguien sale corriendo a me gusta la vida saber que sientes lo mismo que siento saber jugar y empatar la partida saber también escuchar al silencio como me gusta la vida y donde nace el viento donde los sueños nos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 ...con Rosmar y Alonso... ...cuando pasan seis minutos de las nueve de la mañana... ...sepamos ahora cómo saben esos besos... ...que nos ha cantado el artista malagueño CENET... ...junto a Rosalén... ...los dos encontraron... En el mismo cuento, los dos se encontraron justo en el momento. Fue un beso de esos que bajan la guardia, un beso de esos de darse las gracias. Un beso de esos, de esos que valen por toda la química de las farmacias. Los dos intuyeron sus ojos cerrados, sus bocas pegadas cercaron su aliento. Fue un beso de esos que cumplen un sueño, un beso de esos que son el primero. Un, un beso, beso de esos que, que ponen contento, los dos se creyeron en singing in the rain. Tan locos saltaron sobre los chargos, tan locos bailaron por los bordillos, tan locos rompieron en mil pedazos la lista negra de sus enemigos. Tan locos saltaron la verja de un parque, y a ciegas cruzaron las avenidas. Tan locos pensaron hacerse piratas, surcar en velero los mares de China. sus que prendían un beso de esos que luego te marcan. Un beso de, de, de mucho tan locos quisieron perderse del mundo tan locos, locos rodar un sobre el otro unos besos beso que palen turto tan locos saltaron sobre los rompieron a mi pedazos la lista negra de sus enemigos está loco saltar un la verja de un... Que yacieras, cruzaron kruisarons, avenidas. Tan locos, pensaron hacerse piratas. Surcar en los mares de China. Surcar en los mares de China. Surcar en velero los mares de China. Surcar en surcar, los China. Surcar, surcar, surcar en velero surcar. Maré de China, surcaro surcar Lo maré de China, surcaro el elero. Lo maré de China, surcaro el elero. de China, surcaro el Surcar en los mares de China. Surcar en los mares de China. Surcar en los mares de China. Surcar en los mares de China. China. Yes. 101.4 Tele Elch Radio Marca. Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana, una de esas rojas como.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 Con Rosmaria Alonso. Once minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos con Soy Lo Prohibido con otro dueto musical, el formado por la cantante mexicana Natalia Lafourcade y el gran genio Caetano Veloso.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 de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy la prohibido Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy este beso que se da sin que te pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Zo no in Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Oh, soy... soy ese beso que se da sin que, que se pueda comentar. Soy, Soy ese es nombre, nombre, que, que jamás maar de aquí pronunciarás. Soy ese es Amor, que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibí. 101.4. Teleelch Radio Marca. No esperes a que ocurra.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 Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. 101.4, Tele-Elche Radio Marca. Y antes de comenzar la primera entrevista, vamos con más música con la cantante Linda Rosca, que nunca llegó a casarse, ya lo anunció en the program de Johnny Cash cuando popularizaron juntos este clasico. Morning as I rambled down by the seashore the wind did it did whistle and the waters did roll I heard a fair maiden Give a pitiful cry And it sounded so lonely As it swept off on fire I never will marry I'll be no man's wife I'm to stay single For the rest of my life The shells indeed Ocean flowed by my deathbed, and the rushing deep waters swell over my head. They say that love is a gentle thing, but it's only brought me pain for the only man. water so deep and she closed her pretty blue eyes forever to sleep I never will marry you. I'll be no man's wife I'll tend to stay so for the rest of my life the shells and the ocean Lord Radio Marca La...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 Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges, y si quieres también, para llevar. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Cascay.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 La Glorieta con Rosmar Alonso. Pues son las 9 y 21 minutos de la mañana y comenzamos con la primera de las entrevistas programadas. Hablamos de la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple Amiotrófica, ELA, de la Comunidad Valenciana. Una asociación, Avela, que ha organizado una serie de actividades para dar visibilidad a este colectivo y pedir, sobre todo... El apoyo de todos nosotros con el fin de recaudar fondos con los que garantizar esa continuidad de los servicios que prestan a los afectados para, por ELA y que son afectados que son muchos, no solo el paciente quien sufre esta enfermedad neurodegenerativa que no tienen estos momentos cura, también lo sufren sus familiares, todo su entorno. Pues bien, para hablar de la atención y de la necesidad de este colectivo, contamos con el presidente de la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple Aniotrófica de la Comunidad Valenciana, José Jiménez Aroca. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, eh, ¿qué actividades son las que… porque tenemos que decir que esta entrevista se enmarca porque se acerca la celebración del Día Mundial contra la ELA. Eh, ¿Qué actividades son las que han organizado para dar visibilidad y, sobre todo, qué es lo importante para pedir nuestro apoyo? Sí, bueno, lo primero es eh, eh, comentar eh, la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Se confunde muchas veces con la esclerosis múltiple, el concepto de múltiple, pero en este caso es esclerosis lateral amiotrófica. Eh, como decía muy bien, el día 21, el próximo 21, el lunes, es el Día Internacional de la ELA. Y bueno, es una fecha importante para nosotros porque eh, la aprovechamos para dar visibilidad a esta enfermedad y para, bueno, pues eh, trasladar a la sociedad eh, las necesidades que, que, la, que la enfermedad conlleva, no solo para las personas que están diagnosticadas, sino para, para todo el entorno que nos rodea. La, la ELA es una enfermedad eh, neurodegenerativa, la tercera a nivel mundial, por detrás de la, de la, del Alzheimer y del Parkinson. Y bueno, en España somos 4.000 personas, en la Comunidad Valenciana 400 personas, pero eh, bueno no, puede parecer que es una cifra relativamente pequeña, aunque no lo es tanto, porque la ELA no tiene cura, está diagnosticada desde hace 150 años y todavía no tiene una cura, y todos los días pues, en España se diagnostican tres casos y fallecen tres casos. ¿no? tres personas. Uh -huh. Y bueno, pues eh, como decía, este Día Internacional pues, eh, se aprovecha para dar visibilidad a esta, a esta enfermedad y para reclamar todas las eh, necesidades que conlleva el vivir con, con esta enfermedad cuando se quiere vivir. Es una enfermedad que va paralizando paulatinamente todos nuestros músculos, nuestra capacidad de, de andar, nuestra capacidad eh, de hablar, de deglutir, de comer y finalmente de respirar. Entonces nuestra dependencia, nuestro nivel de dependencia es muy elevado, es del 100% una vez que la enfermedad ha avanzado eh, hasta su estado más, más alto. En estos momentos, a nivel de, de nuestra comunidad valenciana, pues tenemos eh, una asistencia sanitaria, yo creo que eh, muy, muy buena, unos niveles muy buenos, siempre son mejorables, pero muy buenos. El año pasado se puso en marcha el primer plan de ELA eh, de la comunidad valenciana, y uno de los primeros en, a nivel nacional, y la asistencia sanitaria pues, se está mejorando. Eh, y nos podemos decir que estamos en unos niveles muy, muy buenos, pero a nivel de asistencia social, dada ese nivel de dependencia que tiene un paciente de ELA, pues estamos muy lejos de, de poder conseguir lo que necesariamente se, se necesita para poder vivir. ¿no? Yo no hablaría ni de vida de calidad ni de calidad de vida, ¿no? eh, solo para poder, para poder llevar una vida con una dependencia del, del 100%, y es ahí donde podemos, en, en este año y en esta fecha, pues, nuestra máxima reclamación. Eh, y no está más no más muy sí lo cierto es que muy bien la matización porque no sé por qué lo he mezclado todo la esclerosis múltiple con la esclerosis lateral amiotrófica pero precisamente eh, usted lo ha dicho la esclerosis múltiple se confunde mucho con la ela con la lateral amiotrófica ¿verdad? y esto esto también a ustedes les afecta porque una persona con ela que se le diagnostica esclerosis múltiple es frecuente ¿verdad? No, la ELA eh, es una enfermedad que se diagnostica por descarte, eh, se tarda mucho en, en diagnosticar una ELA porque cuando, por ejemplo, la esclerosis múltiple tiene tratamientos ahora mismo, la esclerosis lateral amiotrófica no tiene ningún tratamiento, hay un pequeño tratamiento que teóricamente ralentiza la, la enfermedad y la debe ralentizar, si sí lo dicen los científicos, pero la evidencia dice que la, la ralentiza muy, muy, muy poco, la vida media de un paciente de ELA es de dos a tres años Una vez está diagnosticado, ahora mismo pues llegamos a los cinco años con, con los apoyos tecnológicos de, de los respiradores y, y, y otros equipos, pero eh, sí que son cosas muy distintas. La ELA se, se tiende a, a diagnosticar por descarte, también porque no existen biomarcadores ahora mismo que puedan decir tiene eh, usted ELA, y, y sobre todo por eso, porque le vas a decir a una persona cuando se lo dices, le estás diciendo pues que que tiene una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura y que, bueno, pues está abocado a lo que, a lo que, a lo que eso conlleva, ¿no? Y, y supone un, un golpe muy fuerte y hay que hacer pues, todo lo posible para descartar que cuando se diga se confunda, sinceramente. En el Elche llevamos muchos años dando visibilidad a este problema, a, esta, a la ELA, a la esclerosis lateral amiotrófica. Son muchos eh, presidentes que han pasado al frente de la asociación, que nos han puesto de manifiesto en muchas actividades el camino que todavía queda por recorrer para poder frenar eh, quizá el avance de, de, de esta enfermedad neurodegenerativa, que es cierto que no hay tratamiento ni siquiera para frenar su aceleración, pero bueno. eh, lo, que, lo que hemos visto es que, usted lo ha dicho, que el año pasado ya consiguieron ustedes, y luego hablaremos de la investigación, el primer bueno. plan eh, de, la, de la Comunidad Valenciana. Ha pasado un año y, así, y además lo han conseguido en época de pandemia, algo impensable. Ese primer no. plan, ¿qué significa? Que hay un protocolo ya establecido, porque a ustedes eh, una de las quejas principales eh, es que a ustedes los marean en, en este sistema de claro. salud pública, porque no había hasta este momento una unidad eh, multidisciplinar, ¿Sí? porque ustedes necesitan todo, porque lo pierden todo, van perdiéndolo poco muchos. a poco. Sí, son muchos los cuidados. Necesitas neumólogo, necesitas fisios, necesitas... Eh, nutricionista, necesitas logopeda neces eh, son muchas las necesidades que hay y y sobre todo eh, eh, la dispersión que hay geográfica una persona puede vivir en, un, en una ciudad muy grande, dotada de muchos recursos eh, muy próximos y otras personas pues viven muy alejadas de esas ciudades y, y lo que estaba ocurriendo pues es que el que vivía cerca tenía más suerte que el que vivía lejos ¿no? y esto es lo que, lo que ha, ha procurado el primer plan de la, eh, de la Comunidad Valenciana que todas las personas, lo primero es que Todas las personas vivan donde vivan Tengan eh, la, el mismo nivel de asistencia A partir del plan de ELA, pues Se estructura cómo, cómo debe acceder Cada persona, independientemente De dónde viva, para poder eh, pues, Tener ese, ese servicio y, y todo se concentra en las unidades Multidisciplinares, como dice Que lo que conllevan es que El paciente pueda ir a un hospital Y en una única visita y en ese hospital eh, Sea tratado por todas las personas que, Por todos los profesionales que necesita Eso está demostrado que es capaz de alargar la vida de un paciente eh, mucho más allá de un año. el, el No someterse a ese estrés de, hoy voy, ahora voy a la planta 3, luego voy a la planta 2, luego me voy a otro hospital. Y, y bueno, pues eh, eso ha favorecido muy mucho el, la calidad de, de la asistencia de las personas que estamos diagnosticadas y también de los que nos acompañan, porque por desgracia pues no podemos ir solos. Y, y conlleva el que llevemos a mucha gente detrás. ¿Y, y está funcionando este... ¿Primer año de, de plan de ELA en la Comunidad Valenciana está funcionando? ¿Qué valoración no hace usted como presidente de la Asociación eh, Valenciana? Pues el, yo haría una valoración muy buena. Y he dicho, he dicho que todo es mejorable en esta vida, todo. Pero, eh, insisto, yo creo que sea, la puesta en marcha es, es ya un reto. Eh, el año pasado pues nosotros hemos mantenido ya eh, en, entrevistas con la consellería para decirle pues, que, en qué puntos estamos viendo que que eh, podemos mejorar ese, ese plan de ELA, eh, lo que, incluso pues eh, el, el, realmente el que se lleve a cabo lo que pone en el plan de ELA, que en algunos casos pues, pues está un poco eh, incierto, pero yo daría una valoración eh, muy, muy buena. Y creo que si seguimos trabajando en esa, en esa línea de transmitir, eh, de que bueno, pues, eh, ellos trabajen nosotros, eh, veamos eh, qué puntos se pueden mejorar y se los traslademos y ellos trabajen en, en esa línea, pues… Eh, Tiene un futuro muy, muy prometedor. Yo, ya digo, yo a nivel de asistencia sanitaria diría que estamos en un nivel bastante, bastante alto pues y nos, todo es mejorable. Pues nos alegramos porque ha habido <risa> muchas expectativas, sobre todo eh, en el sistema público, nos alegramos que se haya puesto en marcha, pero también ha habido muchas expectativas importantes y mucho dinero invertido eh, en la investigación y sobre Ajá. todo con células madre, porque aquí en la Universidad Miguel Hernández ha estado muy implicado en este en este trabajo, de poder eh, darles a ustedes un tratamiento eficaz que cure o que al menos frene la aceleración de esta enfermedad eh, de esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo están en sí. estos momentos esas investigaciones que se pusieron en marcha hace años? Estamos hablando de hace sí. décadas. Bueno, el, el, en concreto la que ha comentado, el, el ensayo para, se ha iniciado hace muy poco, un ensayo eh, a través de… ...del Servicio de Neurociencias de, de, de Alicante... Eh, ...que se está haciendo en el Hospital La Resaca de Murcia... ...con células madre, es la segunda... ...el CECIM, el, el, el cómo se llama el ensayo número dos... ...porque ya se hizo el primero hace unos años... ...y bueno, eh, el doctor Salvador Martínez... ...la doctora Carmina Díaz... ...que es neuróloga del Hospital eh, de Alicante... Eh, ...pues están trabajando junto con todo un equipo... ...en, en, en ver si pues, ese proyecto de investigación... Eh, sale adelante y cuenta con, con resultados positivos que permitan avanzar en la investigación. De todas formas, pues a nivel global eh, sí que es cierto que el coronavirus pues, nos, ha, nos ha frenado un poco en, este, en estos últimos años en cuanto a, a la, al inicio de nuevos ensayos, pero eh, los ensayos que eh, estaban en marcha el año pasado cuando se inició el coronavirus pues se han, se han mantenido, se han seguido eh, tratando a las personas y bueno pues se va avanzando en esa, en esa línea. De todas formas eh, claro, eh, han sido momentos estos en los que uno, eh, eh, nosotros siempre demandamos eh, una solución y necesitamos una solución y una cura para esta enfermedad, pero en el último año pues todavía se hace más acuciante, ¿no? porque ves que una enfermedad eh, desconocida, sí que es verdad que es un, es un virus y sabemos cómo tratar los virus y, y, y es más fácil eh, eh, intentarle poner remedio, pero a una enfermedad desconocida se le ha puesto remedio en un año. Y, y la nuestra lleva 150 años diagnosticada y todavía no tiene solución. Y dices, ¿y por qué no? no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se necesita? Pues no sé si, yo creo que se necesita intensidad, más intensidad, porque es evidente que cuanto más intenso, pues más posibilidad de resultado. Y sobre todo el concentrar también eh, que esos estudios sean eficientes. Que, que, bueno, pues que intentemos eh, centrar eh, ese, ese gasto en, en, en los mismos ensayos o en las mismas teorías de de estudio y, y que de esa manera pues que sean más eficientes, que no hayan 10 ensayos eh, probando lo mismo, sino que con uno, con dos o con tres, pues es más que suficiente. Por desgracia, la incidencia también tiene mucho peso para dar prioridad precisamente a esas investigaciones científicas como ha sucedido o se ha puesto de manifiesto con lo de la pandemia del coronavirus. Eh, José Jiménez. Vamos a hablar de las actividades porque tienen Eso. ustedes Ajá. la esperanza abierta con la investigación que va avanzada Ajá. con ese plan de ELA que se ha puesto en marcha desde hace un año en la Comunidad Valenciana para mejorar Ajá. la atención de los pacientes, también de su entorno. ¿Y qué, ha, ¿Y qué hacen ustedes como asociación? ¿Por qué necesitan eh, el apoyo y recaudar fondos y actividades eh, que eh, se organizan en torno al Día Mundial contra la Ebla? Bueno. Sí, pues eh, el, el motivo principal de, de, de recaudar ese, ese, esas cantidades, ese, ese, ese dinero, esa aportación de, a nivel social, es el mantener nuestros programas y el, el impulsar en la medida de lo posible pues, eso, esos programas. La asociación tiene un programa de psicosocial eh, para apoyar a las personas eh, en el momento del diagnóstico, como decía, que es un momento clave y complicado para, tanto para la persona diagnosticada como para su entorno. Tenemos un programa de fisioterapia en el que ofrecemos fisioterapia a todos los afectados que nos la soliciten. Tenemos un programa de respiro familiar en el que lo que hacemos es dar eh, cuidados y soporte a nuestros cuidadores, liberarles durante un tiempo a la semana para para que puedan hacer sus actividades y desde la asociación pues, nos encargamos del cuidado de, de las personas diagnosticadas. Tenemos un banco de equipos. Eh, ahora mismo, este año, por ejemplo, hemos comprado hemos adquirido 12 tablets y, do, y 25 brazos articulados para, para los comunicadores que, que necesitamos cuando no podemos hablar y que bueno, pues, su coste es muy elevado y todo el mundo no puede, no puede afrontar un coste de 2.000 euros para, para tener un equipo de ese, de ese tipo y nosotros los compramos y los cedemos a los, a los afectados. Tenemos un plan de comunicación con los grupos de autoayuda en los que bueno pues entre nosotros pues compartimos cuáles son nuestras inquietudes, nuestras necesidades, cómo solucionarlas, el que uno pues vea cómo lo hacen los demás y, y, y un poco pues, intente trabajar en esa línea. Pues un poco Sobre todo dar y cubrir las necesidades que esta enfermedad tiene, que son muchas, y que en buena parte sí que a nivel, como decía antes, asistencial, pues la la Administración no cubre. ¿no? Y, para eso, eh, durante este mes hemos organizado varias actividades. Eh, una de ellas ha sido el estreno de un corto de cine que hicimos aquí en Valencia y que, en próximas fechas, estará ya eh, ahí en Elche también para, para presentarse. Eh, hemos organizado un reto, eh, el segundo reto, Adela, que v con el corazón se corre y se vuela, que es una carrera de 8 kilómetros, que mantenemos en un formato virtual. Este año también, porque somos eh, un grupo de riesgo y, y, bueno, tenemos que, aunque tengamos muchas ganas de salir a la calle y de correr juntos, pues de hacer cosas eh, con, con toda la prudencia. Eh, esa carrera también se complementa con una marcha nórdica de ocho kilómetros, como hicimos el año pasado, y también tiene la posibilidad de inscribirse a través de un dorsal solidario. Eh, se llevará a cabo el día 19 y 20, porque, como he dicho, es virtual. Cada persona la puede hacer allí donde se encuentre. Y con el dinero que recaudamos de esa de esa carrera, pues eh, sustentamos estos programas. Este año hemos hecho una, una camiseta también de esta carrera. Eh, las personas que se quieran inscribir lo pueden hacer eh, a través de nuestra página adela-medio tv.org que es la página de, de la asociación. Ahí tiene todas las actividades y puede, puede colaborar con nosotros en este reto o en cualquier otra cosa. El día 21 también se iluminarán eh, edificios singulares de la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento de Elche ya nos ha trasladado su su intención de iluminar el, el edificio en color verde como ha hecho todos los años y nos apoya eh, de una manera continua y, y muy muy buena y bueno pues eh, entre, entre las actividades pues hemos eh, organizado estas luego el día 21 también hemos organizado una campaña de mensajes institucionales de, de apoyo a la enfermedad eh, pues bueno reconociendo que es el día internacional de la ELA y que Y que no tiene, es una enfermedad que no tiene cura y animando a, a toda la sociedad valenciana a que colabore con, con nuestra asociación. Y bueno, pues lo que se trata es de dar, hemos tratado es de dar visibilidad a la enfermedad y de, pues de alguna forma, eso pues… Eh, trasladar a la sociedad que estamos ahí y que necesitamos de, de ella. Uh -huh. El mayor embajador de, de ustedes siempre fue Stephen Hopkins, eh, una uh -huh. mente brillante atrapada en un cuerpo defectuoso, lo que, son, lo que son ustedes, pacientes como usted también, que padece la ELA. Eh, uh -huh. Y es un ejemplo claro de cómo los buenos cuidados eh, pueden alargar la vida de estas personas. José Jiménez, pues toda la suerte del mundo y evidentemente La esperanza tiene motivos para no perderla. Gracias. Ajá. Muchas gracias a ustedes. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansada de andar y de andar. Y Mijlando siempre in een Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Ay, me ayudaba. Dale la pena una vez más. A ver, que se puede. a tentar al futuro con el corazón dale más al presente que al futuro dale suave aquí no hay apuro ya salimos adelante ya no le den mente y abrazo para toda mi gente me yo pe nu kaimbakken, mejor tentar a dejar de intentar. Je ziet eruit, en je vida muda, mudará. Keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren,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 Seguimos avanzando aquí en el programa La Blorita, son las 9 y 43 minutos de la mañana y es momento de hacer balance de la campaña de cítricos que está terminando este año, porque hemos escuchado a nuestros agricultores eh, pues quejarse no solo del agua, sino también de esas políticas comerciales que se negocian en Europa con la aprobación, por ejemplo, hace dos años del Tratado de Libre Comercio con los países del sur, con Mercosur. Hoy queremos saber si la campaña de este año sigue siendo igual de mala que las anteriores, si Limones y naranjas se quedan en nuestros árboles por una producción que no se puede vender al estar el mercado invadido por otros productos que vienen de fuera y por una caída, por tanto, de los precios considerable. Y para ello nos vamos pues, a una de las cooperativas más importantes de la provincia, Cambayas, y hablamos con su directora comercial, Susi Bonet. Muy buenos días, Susi. Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, estamos terminando, están terminando ustedes la campaña de cítricos. ¿Cómo ha, ha ido este año? Es como en años anteriores, que han dicho, una de las peores de la historia? Pues la verdad es que sí, porque veníamos de una campaña anterior, entre la pandemia que habíamos sufrido y, y, y todo eso que nos llevaba, que nos lleva, pero este año ha sido uno de los peores. Más que con la naranja, que también ha sido malo, con el limón sobre todo, que ha sido muy malo, pero veníamos de un año pasado que, que, que fue muy bueno, la verdad. Pero este año ha sido catastrófico quedarse limón en el campo, de no querer los mercados nada, de las cítricas no querer cargar, en fin, un año horrible, la verdad. ¿Y ustedes saben por qué? Eh, ¿Están in, analizando las causas? ¿De qué ha pasado este año eh, distinto al año anterior? Pues, no lo sé, es complicado analizar desde mi punto, desde, desde el punto de vista, es complicado porque veníamos de, de, de, de un año extraño que hemos pasado a otro más extraño que estamos viviendo, el consumo está parado, está estabilizado, desde que el carácter Eureka estaba cerrado con el tema de los cítricos que consumen mucho, sobre todo el zumo, a cómo están los consumidores que compran lo justo, no lo sé, no lo sé, la verdad, no lo sé, pero es un año muy complicado para el agricultor y pues para nosotros que estamos aquí trabajando con claro. los cítricos. Eh, lo que sí saben es lo que está ocurriendo. Eh, ha dicho Exacto. que es una campaña catastrófica, ¿Qué está pasando entonces con los limones en el Camp Delch? Están perdiendo el Camp pues, pues que que que los que mira los que son socios de esta cooperativa se cortan los cortaremos pero se queda un 50% de limón se queda en el en el campo porque las cítricas pagan 0,005 ¿sí? la mitad de un céntimo ¿Mm? ni ni el programa informático está preparado para esa cantidad <ríe> Y entonces el limón no, lo, no puede entrar al almacén, porque si entra al almacén ya son gastos. Entonces estamos cortando y dejándolo en el campo, pero no solo nosotros, todos. Todos los exportadores también de limón. Y luego, de, de una parte que nos queda, de un tamaño de limón, es el que se está comercializando. Pero también a unos precios que no compensa ni lo que se queda en el campo, ni, lo, ni casi lo que, que comercializamos nosotros. O sea que ha habido muchos agricultores que han decidido, porque estás hablando de, del 50% de la producción, ¿esto en esto es sí, cuántos sí. kilos, de miles de kilos estamos hablando? Si el año pasado se produjeron, ¿cuántos kilos este año? Si la mitad, ¿cuántos se van a dejar en los árboles? Porque es ruinoso cortarlos. Sí, eh, también tenemos que ver que este año había, como, los árboles tenían mucha producción también tenemos que decir que hay muchos árboles que se han plantado limones sobre todo hablando de limón ahora que son árboles jóvenes y los árboles jóvenes lo que dan es un, un fruto muy gordo y ese fruto gordo no tiene venta entonces se unen varias, varias, varias, varios factores por lo parte también de que ese limón se tenga que quedar en el campo porque los árboles jóvenes tienen el limón más más más, rosado, más gordo y ese, ese limón ya, ya no vale ya se queda en el campo el limón con un tamaño mediano sí que se puede cortar, pero el limón gordo es sobre todo el que se queda en el campo. Y esta variedad de limón de ahora, el limón verna, eh, peca mucho de, de calibre gordo. Es una variedad, sí. el verna, ¿Esa, ¿esa es la sí. va, variedad que más salida tiene? Eh. No, no bueno pero el fino también ha estado igual de mal ¿sí? tampoco de, porque antes del Berna tenemos comre, eh, comercializamos el limón fino y también ha estado igual de mal que tampoco de uno por el otro pero el fino por lo menos tiene un calibre más pequeño y es más comercializable que el limón Berna pero que otros años el limón Berna ha valido mucho dinero ¿Sí? años ah, de sí. este, años de, año, el limón el año pasado y el otro se cotizó muy bien en el campo pero este pues es un desastre La verdad es que los agricultores están al merced de muchas, de muchas variables. Es impresionante. Sí, es impresionante. Eso y, y se está notando este tratado de Mercosur. Eh, me refiero a las plagas. Eh, están entrando más plagas por esos productos que vienen de los países sudamericanos. O del norte sí. de África. Lo están ustedes notando. También hay consecuencias en cuanto a la sí, apertura. Sí. En la naranja, en la naranja sobre todo, en la naranja sobre todo tiene tiene plagas, tiene plagas nuevas que no teníamos y están, ya tenemos esas plagas. Aquí. Naranjas que plagas que deforman la fruta. Las tenemos aquí Así en que el Camden. También. Sí, sí, sí, sí, sí. En el Camden y, y por, por vega baja esa plaga ha llegado aquí ya. Sí. Pues eh, muchísimas gracias por hablarnos de la situación de la producción de cítricos en cuanto al limón. Eh, ¿qué, van a, qué, ¿Qué pueden hacer los agricultores? Eh, ¿Dejarlos perder en el campo? No hay más, ¿no? No hay otra decirlo, salida. Es duro decirlo, pero es que cortarlos, eh, siempre que ponemos mano de obra, a ellos o a nosotros, eso... El dinero que, que nos cuesta, el dinero que nos cuesta. Los calibres comerciales se podrán cortar y el resto tiene que hacerse el ánimo que este año tiene que dejarlo en el campo, se tiene que quedar. No se puede entrar en ningún almacén porque, ya te digo, esto ya genera, genera mucha mano de obra y genera muchos gastos, que nos los cubrimos en las ventas. Pues un problema más, añadido a exacto, al dicho, candel, que más. supongo que la falta de agua es ese. Es falta infertil... de agua, falta de agua, exacto, tú lo has dicho, tú lo has dicho. La, eh, infertil, añadido de, la falta de agua... del futuro de los trasvases, veremos, veremos sí. cómo termina veremos. Eh, veremos. la situación. La, el agua casos. cara y, y el limón barato. ¿eh? Sí, cierto. Pues muchísimas gracias, Ossi Bonet. A vosotros un saludo. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Juanita Calzado laboral, vestuario de trabajo, guantes, equipos de protección Juanita Equipamos al trabajador, equipamos su empresa Juanita Conozca nuestra tienda online, Juanita.es o nuestra tienda física Juanita En Torrellano, desde 1967 a su servicio La Gloria con y Alonso Quedan nueve minutos para llegar a las diez de la mañana y nosotros continuamos aquí en nuestro programa La Glorieta con más música porque el artista colombiano, Juanes, acaba de lanzar nuevo disco Origen donde incluye un juramento de amor, un tributo, un auténtico tributo a quien fue el ruiseñor de América, Julio Jaramillo. you 4. Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmari Alonso. Continuamos, ya ha comenzado a llover, faltan 5 minutos para las 10 de la mañana y les contamos que la cantante española de origen jordano, Najwa nos interpreta con su magnífica voz este bello voleo tan popular y famoso. Muñequita linda, disfruten de él. De cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubin. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mi te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un ecohibino que muelta la brisa parece decir si te quiero mucho mucho mucho, mucho tanto como entonces ik ben Kijk dos minutos para las diez de la mañana y nosotros seguimos disfrutando de la buena música, ya saben ustedes que en 2021 se cumplen 50 años de uno de los discos más importantes de la música popular española el que presentó Joan Manuel Serrat hace 50 años, Mediterráneo ya hemos puesto la canción que da nombre a su álbum pero también queremos disfrutar de otras eh, canciones que se incluyeron en el álbum como Aquellas pequeñas cosas Uno se cree que los mató il tempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó el de tiempo de promesas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón Y acechan detrás de tras tela cuerda te tienen ta a superarse no moca que muerta que viento arrastra ya o aquí te son de sí vos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Y si hablamos eh, de serrat, pues también tenemos que hablar de Sabina, tan viejo pero tan joven. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromo de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos guantes de Rita Jaibo Calles de Nueva York Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida le pedí que a su anto dispusiera de mí Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, sé lo di. Y así crecí volando y volé tan deprisa hasta mi propia sombra, de vista me perdió. Para borrar mis huellas, destrocé mi camisa. Confundí con estrella, las luces de de trampas al póker defraudé a mis amigos sobre el banco de un parque dormí como un tiro por decir lo que pienso sin pensar lo que digo más de Eso me dieron y más de un poquetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar como un ladrón debajo. De la falda de alguna de cuyo nombre ahora no me quiero acordar así que de momento nada de adiós muchachos me duermo en los entierros de mi genero Cada noche me invento Todavía en borracho Tan joven y tan viejo Laik Arolí 101.4 Teleelch Radio Marca La Gloria con y Alonso Pasan diez minutos, de cinco minutos de las diez de la mañana y vamos a hablar de ese espacio hernandiano reabierto este año por la Consejería de Cultura y que sigue durante este mes de junio ese ciclo dedicado a la actividad creativa de las mujeres bajo el lema Mujeres a Cielo Descubierto, ya han participado en los dos primeros viernes de este mes, Dulce Quesada y también Goyarriera, y mañana le toca el turno a la actriz dramaturga, compositora y bailarina Vera Lebrón quien presentará su nuevo proyecto, Fausto en la Cabeza Pues bien, hoy contamos tanto con la actriz, con la creadora, con la artista multidisciplinar aquí en el Estudio de Televisión Radio Marca, a quien damos la bienvenida, Vera, muy buenos días. Muy buenos días. Y con la organizadora de este ciclo, Esther Avellán, a quien de nuevo saludamos, Esther, muy buenos días. Hola, buenos días. Con Vera Lebrón ponéis el punto final a las mujeres creativas. Pues eh, sí, y además... Qué pena, ¿no? Porque qué pena. hay muchas, muchas. Ha sido, la verdad que se ha pasado rapidísimo. Eh, nos, me dieron la oportunidad de, de hacer este miniciclo ¿no? con tres mujeres, pero claro, se ha quedado muchísima gente en el tintero que, y yo espero que de alguna u otra manera pues, la concejalía se anime y para la primavera que viene pues, tengamos la oportunidad de volver a, a presentar a muchas otras creadoras. Pues es una lástima que se hayan quedado muchas fuera Pero es importante saber por qué has escogido a Vera Lebrón para cerrar el ciclo. Pues mira, eh, yo quería que, que la, la propuesta fuera muy transversal ¿no? y, y que se pudiera ver eh, muchas disciplinas distintas y mujeres muy diferentes a la hora de crear. Entonces, bueno, yo a Vera eh, a nivel teatral la admiro muchísimo. Eh, creo que, que sus propuestas son muy transgresoras, eh, tienen un mensaje muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en escena, y entonces me pareció perfecto, y además entra mucho en el tema de la performance, que por el espacio era, era ideal también, ¿no? porque Vera es una mujer que no necesita un escenario muy grande para actuar y para impresionar, y, y el espacio, pues claro, con las dimensiones que tenemos de escenario, eh, vi que, que su propuesta era, era perfecta. Pues Vera Lebrón, eh, antes de comenzar, ¿con qué impresionas al público? Porque has dicho que <risa> sí, el sí. espacio no lo necesita, supongo que el movimiento será algo importantísimo ya que eres bailarina hmm. y no sé si la palabra tendrá algo que, que ver porque eres socióloga ah, sí. también, además. <risa> Bueno, eh, estudiaste en París, en sí. la Escuela Internacional de Teatro de París, eh, fundaste tu propia compañía, además sí. con éxito, con premios, galardones, reconocimientos, hmm. has estado en Elche también trabajando con varias compañías, te lo digo todo muy resumido, sí, sí. porque es muy importante, eh, Vera, saber qué vas a estrenar mañana, qué vas a presentar mañana, e Fausto, en la cabeza, hmm. qué tienes... ¿Qué, ¿Qué Fausto es el que te inspira? Porque claro, puede sí. ser desde el hombre afortunado hasta el hombre que vende su alma al diablo con tal de llegar al poder. Hombre, algo así, ¿no? Pero a mí fue de inspiración encontrarme con el texto de Fausto de Goethe, ah. que me lo encontré en unas vacaciones que hice en una casa estaba ahí perdido ese, ese libro y me lo dieron y empecé a leer, a leerlo y eh, lógicamente no me lo he leído entero porque bueno, es bastante texto pero sí que me quedé mucho con ese discurso. Es decir, el hombre moderno, el hombre contemporáneo, cómo es capaz de vender su alma, y además literal, a una sociedad totalmente dominada por el consumo y dominada por el miedo al vacío y por la evitación al final de uno mismo. Cómo escapamos constantemente de nuestro interior a través de lo externo. Y tiene que ver mucho también con eso, lo de Fausto en la cabeza es como que tengo eso, es decir, como que me planto en mi mente, en mis ideas, eh, me planto esa creencia y no me la puedo quitar, ¿no? ¿no? No soy capaz de decir, hay otros caminos, hay otras ideas, o me cuestiono mis propias ideas, o me cuestiono esta, esta sociedad, cómo se está planteando. Es muy complicado cuestionarse las cosas porque... Creo que es bastante mmm, sencillo porque o quieres la integridad moral... O quieres mm. el poder, ¿no? Eh... Sí, lo que pasa es que hay un dolor que se produce cuando uno se cuestiona y sobre todo cuando cuestiona algo que finalmente es personal como es una adicción a cualquier cosa. ¿eh? Yo no te hablo de adicciones Bien. al tabaco. Las... No te hablo de las típicas. Te hablo de una adicción a ver a, a las redes a una adicción sí. a comprar una adicción incluso a tener cientos... a ser feliz así o a tener cierto o a ser infeliz una adicción a no, ser no. infeliz o a ciertos pensamientos repetitivos es decir actitudes etcétera o son adicciones mucho más sutiles no que no, se, no no tienen propaganda entonces cuando tú eh, arriesgas en el sentido de decir bueno voy a pararme aquí y voy a ver quién soy realmente Hay un dolor muy tremendo, hay un vacío existencial que no todo el mundo es, tiene la, el coraje de, de atravesarlo. Bien, pues este es el mm. argumento, fíjate, sí, sí, es es, ese. ese es el argumento. <risas> ¿Y cómo lo escenificas? ¿Cómo intentas que la, el público lo vea? Pues utilizo sobre todo como, como epicentro lo que es la acción física y la narrativa visual con el movimiento, por supuesto, es decir, es el, el motor, el movimiento, la acción física, es lo que va generando esas narrativas. Entonces, a través de un juego simbólico, con los objetos, con las acciones, con, con eso, con diferentes partituras de movimiento y texto y canciones, genero esa transmisión al público acerca de lo, de lo que estamos hablando. ¿no? Entonces, para mí es como abstraer un poco la realidad, irnos de lo concreto, uh -huh. pero luego volver a lo concreto. Entonces hay una mezcla entre teatro y, y, y algo de cine, ¿no? Como uh -huh. esa generación con la música de una atmósfera cinematográfica que, no, que estás viendo teatro pero estás a la vez viendo algo más cine. Claro, y entonces esta, esta obra que vas a estrenar mañana... Eh... ¿Dónde la tienes programada? ¿En bueno, qué escenario? Claro, en realidad no es, no es, una, no es una obra una es... pieza, no. <risa> es un extracto, es una, digamos que es la presentación de este proyecto. Y yeah. este proyecto lo, lo he presentado a diferentes sitios para poder desarrollarlo. De hecho, el director de escena va a ser Miguel Ángel García López, que fue mi compañero en Lecoc, y también es dramaturgo, bueno, es profesor en la Escuela de Córdoba de Arte Dramático, en el que confío mucho y quiero un montón. Y entonces, eh, este, bueno, yo te digo, es como queremos desarrollarlo y, y darle su acabado. Esto es una, uh -huh. como un pretexto para presentar... Un avance, proyecto. un avance sí. de lo que será un proyecto que también requiere de financiación económica. <risa> es que si no... <risa> claro, ¿cómo están las administraciones? Porque ahora con tantos estarán muy, con... muy contentas Vimos a Pedro Sánchez muy contento ayer, eh, porque vino, vino la bonderlayer y le dio miles de millones de euros. ¿Cómo está...? ¿Cómo está la cultura en ese aspecto? Hombre, ¿Proyectos? Como el tuyo. A ver, ¿sabes qué pasa? Que sí que hay cositas. Es verdad que el Ayuntamiento de Alicante ha sacado convocatorias, y va sacando convocatorias, y hay un, unas partidas presupuestarias para, para los creadores y tal, pero a mí, yo solo comentaba, sí, a Esther, hemos hablado, sí. para mí, lo que, mis propuestas no, no, no las siento apoyadas, porque son tan. Yo sé que son muy rompedoras, sé que es, un, es una escena, porque yo no le llamo teatro, para mí lo que yo hago es escena. Es una escena donde no se puede etiquetar, que no se puede etiquetar. Entonces, claro, ¿dónde la encajas? A veces es performance, pero tampoco es performance, porque yo no hago performance pura y dura. Porque sí. hay interpretación, uh -huh. hay... Eres una mujer que no te gustan las etiquetas, la ecléptica, verdad neurón. Sí, bastante. Sé <risa> <risa> sí el... que puede ser un handicap, pero también eh, yo creo que es el futuro. Para mí eh, la, la, el, el, el borrar las fronteras, ¿no? el, el dejar de, de, de definirnos uh -huh. tanto la verdad que eh, lo que acabas de decir es justamente el objetivo que tenía el ciclo uh -huh. eh, yo siempre por, por mí misma por mi propia creación eh, siempre el tema multidisciplinar como que se queda un poquito fuera de todo sí. porque cuando tú presentas algo ¿dónde te meten? Mm, porque yeah. normalmente las concejalías necesitan cosas concretas y entonces eh, la creación multidisciplinar se les va un poco ¿no? De, mm. de dónde la colocamos dónde ponemos, esto es arte contemporáneo esto es danza, esto es teatro ¿esto qué es? y entonces eh, el ciclo quería reivindicar un poco esa creación multidisciplinar, ¿no? Que, que de repente no sabemos muy bien dónde, dónde mm. se puede colocar a nivel, pues eso, de, de contratación o. ¿no? Claro, supongo que la base para tener esa cabeza eh, tan abierta eh, te la ha dado también tus estudios de sociología, tampoco, tam, no solo de arte dramático o de danza o de Total. música. Sí, sí, sí, claro, yo la. Eh, yo tengo un impulso investigador que no lo puedo evitar, es decir, me acompaña toda la vida, desde muy pequeña. Entonces siempre la base de mi hijos de teatro tiene una base sociológica. Y porque me interesa mucho el comportamiento de, del ser humano dentro de la sociedad, es decir, no sé, y me como que me sale el proponer escenario, no te digo que que sean verdades, ¿no?, pero como que, bueno, planteo escenarios, pero tampoco me, me, me gusta dejarlo resuelto. Uh -huh sino que te lo plantees tú. Eh, lo que hemos vivido de la pandemia, lo, ¿lo podrás reflejar en tus próximas creaciones? Porque tienes ahora en mente este proyecto de Fausto. Uh -huh. ¿Pero tendrás eh, las consecuencias de la pandemia? ¿Lo que, Hombre, ¿Lo que hemos perdido? ¿Lo que hemos ganado? En Fausto sale un poco, de una manera bastante colateral. Es decir, no es directa, pero sale un poco el tema del encierro. El personaje comienza, ya se lo puedo decir porque no estoy esperando nada, comienza con un encierro. Claro, porque es como te, te quedas aquí y empieza eso, que no puede, tiene una, como una, un muro invisible que no puede salir y, no tiene, y está incomunicada. Entonces es un poco esto de la pandemia, es decir, para mí la pandemia ha tenido mucho de enfrentarnos con nosotros mismos. Y que no estuviese preparado, ojito. <risa> claro, por eso también ha desembocado en muchísimas depresiones, o sea, ha habido como unos daños colaterales, no de enfermedad. De lo, del COVID mismo, sino de otro tipo de enfermedades mentales, porque es algo que ya, se ve, que ya se veía venir y el COVID ha acelerado. Es decir, nos cuesta mucho quedarnos quietecitos en nuestro interior y ver qué nos pasa por dentro. Nos cuesta muchísimo. Entonces, este personaje se ve sometido a eso y pues, de, de alguna manera es encierro. <risa> yeah. ¿Sabes? Pues he intentado presentar al artista, eh, el ciclo lo ha definido muy bien Esther Abellán, pero me gustaría ver a que nos dijeras, no eres de Elche, pero sí has trabajado en Elche, que nos dijera qué te parece la iniciativa de la Concejalía de Cultura de abrir ese nuevo espacio cultural en año de pandemia. Y, da, y dar pues cabida a mujeres creativas multidisciplinares. Sí, sí, no, me parece un mérito, un mérito totalmente. Y propuestas necesarias, porque hace muchísima falta que, que las administ la administración, las instituciones se, nos apoyen un poco. Mm, económicamente, por supuesto, vida? y de, de, cualquier manera, de cualquier manera, porque es muy difícil que nosotros como particulares lleguemos a, al gran público. Entonces, una institución siempre va a llegar antes al gran público y si, no sé, es que hay tantos ejemplos, ya lo sabes, claro. y cuando, alguien quiere, cuando ellos quieren que alguien destaque, destaca. Y da igual si es más bueno o más malo, esto ya es independiente. Entonces, me da igual. Los artistas los tenemos que ¿Y, y tener un poco de pollo. ¿Y los artistas en la actualidad pueden sobrevivir con las ayudas eh, que, que se han lanzado? Sí. ¿Podéis sobrevivir a este año, a estos dos años tan duros de no. COVID? Eh, sinceramente, no. Sinceramente, no sé si a partir de ahora yo creo. Porque partir, sí que he visto ciertas luces y digo, vale, menos genial, mal. sí, menos mal, pero hasta ahora no. Hemos estado... Eh, pero aparte porque no hay ningún apoyo a la iniciativa privada, eso es otra. O sea, tú te vas a pedir un préstamo a cualquier banco y te dice que si eres autónomo no te lo dan. Te exigen mm. nómina. Entonces, ¿dónde está el emprendimiento? ¿Dónde está el apoyo al emprendimiento? Entonces mm. eso es como... El artista es emprendedor, sí o sí. No tiene un salario, no está en una oficina, no tiene una nómina, no, no, es emprendedor. Es el que, somos los que generamos capital, o los que podríamos generar capital. Y, y Vera, eh, en tu encierro particular, eh, ¿cómo lo has llevado como artista? ¿Has trabajado? Sí, yo sí. De hecho, o sea, también me dedico mucho a la videocreación. ¿Este proyecto nace precisamente del encierro, de la reflexión, de estar en casa mucho tiempo? Mm, no, bueno no sé. F no, o sea, que varios. ¿no? Exactamente, no, vale. sí, porque soy muy inquieta. Entonces, eh, no, en la, en la pandemia surgió más un aspecto mucho más interno y más de vídeo. Así que me centré más en la videocreación y en la música. La pandemia me descubrió todo el potencial musical que había dentro de mí. Porque, claro, tenía ahí una herramienta y dije, ¿qué hago? Pues hacer música. Pues mira, vamos a poner el punto final con sí. una canción. Yo te he preguntado, como eres ecléctica, sé que la música, vamos, es como un cajón desastre, cabe todo. En esta entrevista puede caber todo. A ver qué te parece esta canción que te he escogido, porque me has inspirado muy bien. por tu currículum, por cómo te mueves, porque uh -huh. la, los gestos también son muy importantes. Sí, sí. A ver qué me dices de esta canción. No te vayas. A ver. inspirado bien, ¿verdad? Totalmente, totalmente. A ver, me gusta mucho ese tipo de música, me gusta. De hecho, la, la, eh, en, en algunos cabarets que he participado, bueno, pues este rollo lo he llevado. <risa> pues con este rollo terminamos, Muy bien. Muchas gracias, un placer conocerte, Gracias. Esther, gracias. Muchísimas bueno, gracias, gracias por el gracias trabajo ti. que realizáis desde el espacio Hernández. Muchísimas gracias, bien, gracias a ti. A ti. you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 205.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 Me pillas en la cocina en Maduro. Pues quedan tres minutos para las diez y las media de la masa. mañana y nos adelantamos 3 minutos el Ven rincón de gastronómico de Manuel Aguilader, porque tanto Ven ella como Nieves sí, es se distinto. encuentran hoy jueves, hoy sí. Aquí, en los Aquí estudios no de Televisión Radio Marca Nieves. Muy buenos días. Buenos días. Y buenos días, Manoli. Buenos días a todos, ¿qué tal? Contentísima de teneros otra vez de nuevo. Porque la semana y pasada la te, la la la pasada la te la abandonamos. La no, la la pero la los consejos <risas> eran importantes. la claro. semana ¿Sí? ¿De qué nos vais a hablar? Pues mira, vamos a hablar de un poco de lo importante que es cambiar eh, los hábitos en nuestra manera de cocinar cuando llega el verano. ¿Cambiamos de estación? Cambiamos de costumbres. Pasamos de, del calor de los fogones, que siempre son de cuchara de, de calorías, porque lo necesitamos en invierno, pero ahora en verano ...pues tenemos que refrescarnos por dentro y por fuera... ...y cocinar más en la nevera que en el fuego, ¿no Nieves? Pues sí, la verdad es que sí, hay que aprovechar ahora... ...para tomar en crudo todo aquello que podamos... ...y bueno, hoy Manoli vamos a incidir también especialmente... ...en eh, los productos procesados y en esa comida que compramos... ...que ahora precisamente al hacer mejor tiempo... ...pues pensamos que, que da igual, ¿no?... queda da igual de adquirirla de una forma o de otra... Pero realmente no es eso. Cambia mucho eh, la, la nutrición de eh, lo que son platos, cocinarlos, elaborarlos con ingredientes frescos, a cogerlos pues, de un lineal, de un supermercado. Exactamente. Esos platos que vemos que ya están no solamente procesados, sino precocinados, que luego claro. hay que recalentarlos con todo lo que ello conlleva, ¿no? Claro que sí. Fíjate, eh, solamente para empezar te voy a decir que estuve leyendo un estudio de un médico, un médico británico que se dedica a la nutrición también, y eh, hizo un estudio y una prueba y la hizo consigo mismo durante cuatro semanas se propuso eh, alimentarse de comida ya, ya hecha, ya adquirida, ¿no? En establecimientos, pues, de, de eso, de supermercados, supermercados, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Pues, como buen médico, lo primero que hizo fue hacerse una analítica completa eh, de tanto eh, cómo estaba su cuerpo a nivel interno y luego, pues, su peso, su medida, todo, ¿no? Y a partir de ahí, durante cuatro semanas, experimentó este cambio, ¿no? Y a las cuatro semanas volvió a repetirse las analíticas. Y bueno, la verdad es que los resultados fueron bastante llamativos, ¿no? Cambió todo, ¿no? Totalmente. Tanto por dentro como por fuera. Hasta a nivel cerebral. Fíjate que sabéis que, por ejemplo, hay grandes cocineros, cocineros sobre todo de alta cocina, que se han dedicado mucho a la investigación, pero ya en, en, a nivel universitario. Uh -huh. ¿A qué impacto eh, los alimentos eh, qué impacto producen en nuestro organismo y a nivel nutricional? ¿no? Bueno, pues esto es rizar el rizo, es comprobarlo uno por sí mismo. Entonces, hasta a nivel cerebral, la percepción total, cambia totalmente, se trastorna. El cerebro ya eh, está indeciso porque cambia el olor, cambia el tacto, cambia el sabor, entonces empieza ya a, a generar cierta controversia ¿no? y eso eh, realmente es muy peligroso. Fíjate, si hiciéramos más caso a todos los consejos que afortunadamente ya nos están dando los nutricionistas, los especialistas, los endocrinos, de lo importante que es tener una buena alimentación, y si hiciéramos más caso a nuestra dieta mediterránea, cómo cambiaría nuestra salud, incluso, como tú decías, nuestro aspecto. Pero cuando tú te alimentas bien, claro. se te nota en la cara, se te nota en el color de, de la piel, en el pelo, en todo. Entonces, cuando llevas una mala alimentación, también se, se nota, salta a la vista, ¿no? Claro que sí. Fíjate que lo primero que hacían estos especialistas es, vamos a ver, ¿qué es cuando hablamos de producto procesado y producto ultraprocesado? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre procesado Fíjate, y ultraprocesado? Hay, una, hay algo que, que es muy sencillo y que es lo primero que podemos eh, acogernos cuando tenemos dudas. La diferencia que hay, la distancia que hay entre eh, yo, mi persona, y ese producto que voy a consumir. Quiere decirse que si tú lo coges, un producto envasado, eh, que, eh, la distancia que hay de empaquetado. O sea, cuanto más paquetes lleve eso, más distancia hay de mi organismo al producto natural. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los productos naturales eh, no llevan ningún tipo de envasado. Tú te vas al mercado claro, y la fruta y la verdura no va envasada. La tía es tal, tal cual. Vas al pescado, vas a la pescadería y tienes ahí el pescado. Eh, carnicería exactamente igual cuando eso está expuesto envuelto y quiere decir se queda igual que lo consumas hoy, que lo consumas mañana, que lo consumas dentro de 15 días incluso varios meses, imagínate todo eso, lo que tiene que llevar de conservantes es y de procesado. cosas y luego cuando ya nos referimos a productos que duran más de un mes, y eso ya son ultraprocesados. <risa> ¿Qué es un ultraprocesado? Quiere decirse que no solamente se ha cogido el alimento y se ha transformado, sino que ese alimento que nosotros comemos lleva varias transformaciones. O sea, hay una harina, por ejemplo, si hablamos de cualquier producto de harina, lleva una harina que ya se molió, que ya se procesó, que ya se le añadió para que no se estropeara. Cogemos esa harina... Y a eso le añadimos pues, otro tipo de ingredientes que también pueden ser procesados, eh, que también han sido procesados anteriormente. Eh, le añadimos unas levaduras, unos productos químicos como conservantes y con eso volvemos a añadirle otro procesado. Al final, resulta que del producto original no... Y luego encima vamos y lo recalentamos. Nada. Exacto, exacto. Entonces, del producto original, del alimento original, No nos queda prácticamente nada. Eso cuando llega el organismo que, que produce. Desecho todo. Y además, fíjate que este hombre comprobó primero a nivel eh, gastrointestinal. Que es lo que le supuso, lo primero que se dio cuenta. Cuando llevo una semana comiendo así. Pues lo primero fue estreñimiento. Estreñimiento y detrás etapas de justamente lo contrario. De diarrea, aparte de, de, de, de las molestias, de gases. De... Eso fue lo primero, eso en una semana ya lo pudo ver. Luego, claro, a nivel interno tarda un poquito más en verse, pues carencia de hierro, carencia de calcio. Eh, al cabo del mes se está cayendo el pelo. Eh, estaba viendo una serie de procesos que al final, ¿sabes lo que pasa? Que parece que los vamos relativizando, parece que los vamos a hacer como normalizando. Bueno, es que ahora es normal que se me caiga un poco el pelo. Claro, ¿vale? estamos sí. en otoño, estamos en primavera, me duele el estómago, ah, es normal. Hay cierto, hay, es cierto que hay momentos en los que no hay que dramatizar, claro. que eso es así ya está. Pero eso, eh, al cabo del tiempo, se ve. Se ve realmente si es algo normal o algo muy puntual o no lo es, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos que observar todo eso, ¿no? Uh -huh. Es importantísimo, nosotros siempre estamos recalcando, sabéis, el hecho de que se cocine y se coman productos naturales sin empaquetar, Recién hechos. Efectivamente. ¿Qué problema hay? ¿Por qué se recurre mucho a esto? Pues, básicamente, el tiempo. Las prisas. El tiempo, que es lo que nos apremia, y entonces eh, pues creemos que eh, vamos a ahorrar tiempo en esto instantáneamente puede ser que sí, pero yo te digo que la pierdes larga. mucho más tiempo en visitas a médicos y visitas a hospitales, <risa> con el tiempo que cualquier tiempo que te hayas ahorrado preparando la comida. Si realmente para aliviar todo eso, eh, habemos establecimientos que nuestra forma de trabajar y nuestra filosofía es esa. ¿Nosotros qué te aportamos? Pues un trabajo que te va a dar tiempo. Nosotros lo que hacemos es trabajar ese alimento Que nosotros compramos de la pescadería Que compramos de la lonja Y que hay personas que eh, lo tra trabajan con él Y entonces te lo presentan Pues las ensaladas están lavadas Están higienizadas, están cortadas ¿Qué pasa? Que ese producto, por más que quieras No te va a durar dos semanas Ni una o sea, ¿Por qué? Porque es alimento natural Y entonces cada día lo desarrollamos Y lo elaboramos con el producto fresco para que tu cuerpo eh, pueda tener todos los nutrientes que necesita y nutrientes de calidad. Y para algo hay bueno, pues establecimientos como los vuestros, que tienes prisa, por supuesto que sí, pero claro. si tienes prisa y no puedes cocinar, que cocinen para ti, pero en condiciones como hacéis en el fogón y el titano, donde además está asegurada la higiene, eh, la materia prima de, de cercanía, como claro. buscáis siempre vosotros, y bueno, y ahorrar también porque claro, cuando sí, tú vas sí. a, a cocinar por ejemplo, no sé, un arroz, cualquier plato, por ejemplo, para dos personas al final sí. te gastas más dinero Mucho porque más. tienes que empezar a comprar de todo y vosotros ya lo tenéis claro. y lo utilizáis de, de claro, otra manera para, para más para más cantidad optimizamos porque hacemos cantidad y entonces optimizamos esos recursos y fijaros, nada más con la luz esto ya es tremendo Entonces, Pero claro, vosotros sí que no podéis ahorrar en la luz, porque no, os pilla justo en no, pues el horario no peor para cocinar. Efectivamente. Entonces cualquier persona, lo que yo estoy diciendo, lo puede comprobar perfectamente en casa. Porque es que además me han venido clientes que me lo han dicho, que han ahorrado 40 euros de luz y que saben a ciencia cierta que ha sido por no usar la vitro. O que ha sido porque no ha habido microondas, o porque han reducido ese coste. Y encima, que han ganado? Pues calidad de vida ¿Tiempo? Y tiempo comiendo bien. Siempre vamos a esto, ¿no? O sea, siempre a que comamos lo que necesitamos y de calidad. Eh, hay cosas, hay, mira, hay ingredientes básicos que hay que reducir porque son malos, son tóxicos. El azúcar y la sal. Son fundamentales. Que no la enmascalan eso... precisamente en ese tipo de productos ahí está, procesados. Ay, está, ¿qué pasa? Que te modifican hasta el paladar. Uh -huh. Se han hecho muchísimas pruebas. De hecho, aquí en Elche, eh, un, un agricultor, además nos invitó a verlo, hizo una prueba con unos niños de un comedor escolar. Y entonces les hizo la prueba de, los, de tomates de aquí, del terreno, en temporada. Y luego les puso tomates de de que cuando no hay aquí tomates, pues nos vamos a otro sitio y traemos los tomates, ¿no? ¿Qué pasa? Que fíjate, lo, que, lo preocupante era que había niños que el tomate recién cogido de aquí no les gustaba porque sabía mucho. Y sabía tomate. Y estaban acostumbrados, exacto, y no conocían el sabor del tomate auténtico. Entonces, eso, eso es lo que hay que corregir. Y luego con otros productos nos pasa justamente lo contrario. Que resulta que con los añadidos que, lleva, que, que tienen... Eh, se vuelven adictivos. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que no solamente no, no te sacian, sino que te pide más. Sí, sí. Y, y todo eso pues, va perjudicando muchísimo la salud. Aquí hemos hablado muchas veces de, de la, la alimentación, de la obesidad infantil, la diabetes. Sí, sí. ¿Tú ¿Sabes lo que cambia a una persona a la vida? Cuando se, no solamente a esa persona, sino a, a toda la familia cuando se le diagnostica diabetes. Yo tengo un caso cercano de una amiguita de, de mi hija, ¿no? Y bueno, su madre me cuenta cómo te cambia la, la vida familiar y más cuando son y niños. Y más ¿no? cuando son niños. Entonces, eh, vamos a, a valorar esto, vamos a ir a establecimientos donde sabemos que por su propia filosofía están elaborándonos eh, los platos con comida fresca. Cada día vamos a tener algo distinto. Como tú dices, Manoli, encima es que te vas a ahorrar dinero, uh -huh. porque el coste, y vas a ganar tiempo. Nosotros en el Fogón llevamos 25 años desarrollando este estilo de comida. Y hemos pasado épocas mejores y peores. ¿Por qué? Porque hay modas, y hubo modas en el que se implantó pues, todo procesado, y cada día como una cosa diferente. Eso es lo que nos venden. Pero a la hora de la verdad... Estamos cargando de productos que no son nada necesarios. Esos zumitos que os gusta tomar por la mañana, eso se tiene que acabar. Yo ya, yo se, ya, se ya te que prometo acabar. que ya Pero lo ni zumo, he erradicado. Mira, mi zumo natural. No, ya, ya, ya. Es que, es que los de, lo de paquete ni se me ocurre, vamos. Exacto. Nuestra dietista nos lo ha explicado muchas veces. ¿Qué pasa? ¿No es lo mismo tomarte un zumo de naranja que una naranja? Uh -huh. Primero, la naranja contiene fibra. Y contiene el azúcar de una naranja. Cuando tú te tomas un zumo de naranja tomas natural... Tomas dos naranjas, por lo menos. Efectivamente, estás tomando el doble o el triple de azúcar de lo que se aconseja. Mm -hmm. Y como tú dices, Manoli, los envasados... Es que ya ni te cuento, por mucho sin azúcares añadidos... Tú sabes ¿no? que lo comprobé, porque yo me tomaba todos los días un vaso de zumo de naranja, de, de dos o tres naranjas, porque me ¿Taro? encanta. ¿Sí? Pues sabes que me pesé ya la semana, había perdido medio kilo porque me quité el zumo de naranja... Pero si eso es así, o sea, solamente tenéis que comprobarlo con vosotros mismos como ha hecho este médico. Pero me costó, o sea, ¿eh? Me costó. <risa> bueno, fíjate, Es que está muy bueno. Resulta tío. que eh, una, de las cosa, una de las cosas que al final, las cuatro semanas, había engordado seis kilos y medio, de los cuales tres kilos, luego él mirando sus analíticas, tres kilos eran solamente grasa. Esa grasa que se adhiere a las arterias, a los intestinos. O sea, imaginaos que no nos damos cuenta todo eso de comprar productos envasados y productos procesados y ultraprocesados a comer una comida natural. Productos recién hechos como en casa, pero preparados para ti y con una amplísima variedad de posibilidades. Por ejemplo, hoy, ¿qué nos recomiendas para hoy y para los próximos días? Porque ahora además estamos ya con muchas ganas de ir a la playa. Porque estas son cuatro gotas pasajeras y claro. también es momento también de decir, bueno, paso por el fogón, me lo sí. llevo al apartamento, me lo llevo a la playa, me lo llevo al campo o me lo quedo en casa. Y, pero como mmm, claro otro sí. tipo de comida más veraniega. Mira, ya estamos preparando todos los días los platos con legumbres. La ensalada de garbanzos uh -huh. con una vinagreta muy suave que está riquísimo y ya está teniendo un éxito muy grande. Eh, A quien le gusta el plato de cuchara, se puede seguir comiendo plato de cuchara, pero yo recomiendo que no esté muy caliente, ya, claro. no calentarlo. Y luego las cremas, las cremas frías están buenísimas. Además, una crema en invierno, una crema calentita, parece que te da ese calorcito. Uh -huh. Pues ahora una crema fría sí. te da esa energía. Claro, y, y, y te refresca por dentro. Refresca por Llegas dentro. de trabajar a casa, te tomas un gazpachito fresquito. Claro. O un gazpacho una, de, de mango claro, como el que hacéis tan rico. Un gazpacho rico. de mango. Una crema de cada, la misma crema de cada baza que tomamos. Que claro. nosotros eh, no le ponemos nada de lácteo, ni le añadimos ningún otro producto que nada ha procesado. Y que una persona vegana, la puede tomar perfectamente, no mm. solamente es que la pueda tomar, sino que las personas que no son veganas ni vegetarianas, les encanta también, entonces hay que ir a lo más sano, a lo más mm. saludable que lleve como base aceite de oliva está cocinado con gas o sea, nuestro estilo de cocina, cocina mediterránea y el que nosotros llevamos desarrollando durante 25 años es así, entonces eh, a la vista está, luego eh, es una satisfacción muy grande clientes que dicen, pero es que la comida me sienta de bien, uh -huh. es que lo noto eso en el es organismo. fundamental o sea, cuando algo te sienta sí. bien es que está Exacto, muy bien hecho, el cuerpo es muy sabio y sí. sabe lo que lo que necesita y lo que no y entonces y hay otra cosa otra que si quieres otro día podemos dedicarle un pequeño espacio a esto a comer de forma consciente uh -huh. porque eso es muy importante, ahí empieza todo y la comida de forma consciente empieza con la compra uh -huh. Porque es fundamental. De lo que tú te rodeas, al final es cuando vas a comer, es de lo que vas a echar Es ah, dónde compro, qué compro, exacto, analizarlo y, exacto. y planificarlo mejor. Y luego, eh, ahí está. Es una cuestión de organización. Para ir a comprar a un supermercado también te tienes que organizar. Uh -huh. Bueno, pues compra productos naturales y organízalos un poco. Y cuando tengas a mano, en vez de tener un paquete de cereales, pues ten arroz integral hervido. Le añades unas almendritas. Naturales, sin sal, sin azúcar y tienes una energía y un desayuno perfecto. No te hace falta coger un paquete de cereales. Tenemos que aprender a sustituir todo eso, ¿no? Y no es tan costoso. Eh, hacer un arroz integral que lo tengas tres, cuatro días incluso en el frigorífico bien conservado. Eh, no, no te va a suponer tanto. Y ya para finalizar, si aún tenemos más prisa todavía y no queremos ni siquiera esperar a que nos toque el turno en el fogón, pues en la tienda, la online, tienda, online, y, la tienda online y no tenemos ni que esperar el turno. Exacto. Pues como siempre, Nieves, ha sido un placer escucharte, aprender muchísimo contigo, sobre todo aprender a comer sano, ser saludable, ser sostenible. En una, en una palabra, salud, que es lo que importa claro que sí. a través de la alimentación. Pues hasta la próxima, Al fogón y Aní de Vesquil. Hasta la próxima. Ah, Muchas gracias. gracias. Hasta luego.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 Pues cuando son las 10 y 45 minutos de la mañana vamos a ver si se van a ser cuatro gotas mal contadas las que nos trae la lluvia de hoy y los próximos días, como ha dicho Manuel Liga Así que vamos a comprobarlo y nos vamos con nuestro hombre del tiempo, con Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleex, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Yuray y La Baquería del Camp de X. Muy Buen día, mucho ruido y pocas nueces, algo de aparato eléctrico, algunas gotas en buena parte del territorio, tan solo hemos recogido 0,5 litros metro cuadrado, menos de medio litro por metro cuadrado, destaca el litro por metro cuadrado en el barrio de Carrús. En lo que resta de mañana intervalos de nubosidad, no se descarta que se escape alguna gota y ya por la tarde ambiente algo más soleado, las tormentas se van a focalizar en puntos del interior del sureste ibérico. ...viento flojo de sureste, temperaturas máximas... ...que en la ciudad van a rondar los 29 grados... ...en el sur del candel, se rozaremos los 30 grados... ...mañana viernes tendremos una jornada marcada... ...por una relativa estabilidad atmosférica... ...alternancia de nubes y claros... ...viento en calma primeras horas... ...a partir de mediodía, flojo de componente este... ...temperaturas máximas en torno a los 28 grados mínimas... que durante esta próxima madrugada... ...en la ciudad no van a bajar de los 20 grados... ...y durante el fin de semana... Restos de inestabilidad atmosférica. El sábado se podría escapar alguna gota. El domingo ambiente mucho más soleado. De cara al domingo comenzarán a subir las temperaturas. Y a la semana que viene ambiente mucho más soleado con tendencia a cielos poco nubosos despejados y temperaturas máximas que van a rondar los 30 grados. Eso sí, durante estos días nos va a acompañar la sensación térmica de bochorno. Pues muchas gracias, Vicente, y con la previsión meteorológica comenzamos la ronda de noticias y además eh, de forma típica, pero hemos comenzado con el tiempo porque eh, una de las noticias de hoy, Salva, ha sido la lluvia, y la lluvia de hoy y la de anoche. Muy buenos días, días Rosa. Salva. Sí, así es, eh, la lluvia ha sorprendido, bueno, ha sorprendido a quien no escuchara a Vicente Bordonado porque sí que está avisado que ayer a última hora podían caer algunas gotas, finalmente fueron menos de cuatro y esta mañana ha vuelto a sorprender a más de uno que hemos cogido el paraguas y no lo llevábamos encima justo cuando han caído las cuatro gotas, pero en cualquier caso eh, ya está luciendo el sol y parece ser que bueno, poco a poco se irá eh, despejando, despejando y no tendremos aquí esos episodios que estamos viendo en otras ciudades eh, que, claro. El granizo todavía no, no, momento, no lo vamos a tener. Esas imágenes no nos van a llegar. Se está librando Elche de repetir imágenes que están siendo noticia en otros municipios, como por ejemplo, la lluvia sería uno, pero también los botellones o las fiestas descontroladas de fin de curso. De momento, según datos de la policía local, no hemos tenido ese descontrol eh, durante el fin de semana pasado y esperan que tampoco se eh, hagan en este fin de semana en el que si sí, la semana pasada hablábamos de los preuniversitarios, de los que acababan selectividad uh -huh. y ya estaban de vacaciones, esta semana acaban muchos universitarios, porque la semana que viene ya son los últimos días, uh -huh. apenas quedan exámenes en Ángel Hernández, porque ya la semana que viene San Juan, el 24, uh -huh. es fiesta y por tanto eh, ya no tendrán eh, más exámenes. Bueno, este tenemos el último brote, eh, lo tenemos cerca, en Alicante, 22 casos. 22 en un brote. casos y, y además con edades comprendidas entre los 19 y 22 Esos años. Son los universitarios, exactamente. Cabe recordar que la Universidad de Alicante es distinta a la Universidad de Elche. Allí los exámenes se adelantan aún más que en la ciudad de Elche porque supuestamente estarían ya de fiestas en Alicante por las hogueras de San Juan. Entonces tenéis que terminar antes, han terminado los exámenes y bueno, pues es lo que ha ocurrido. Queremos que esos datos no ocurran aquí. Bueno, lo que sí que tenemos claro. Mucha prudencia a nuestros jóvenes, mucha prudencia. Mucha prudencia porque ellos aún no están vacunados. Sí lo están los padres, sí lo están los abuelos. Y es que cada vez más personas están inmunizadas. Eh, casi la mitad de él ya ha sido o por lo menos tiene ya una cita para acudir a recibir la primera dosis de la vacuna porque se están ya citando a las personas en torno a los 42 años. Así que ya IFA va cogiendo el ritmo esa vacunación. Salva, pues dime las previsiones para esta jornada de, de jueves. Tenemos, eh, ayer tuvimos al consejero eh, de ordenación del territorio que ya nos dijo que el parque empresarial la ampliación por fin pues, verá a la luz el próximo año. Y nos dio también algunos apuntes de la Agencia Valenciana de legalización de las viviendas y construcciones ilegales. Eh, sí, porque esa agencia estar. en un principio se ¿Dónde, va dónde al final ¿En la ONCE o en la Tesorería? Pues ni en un sitio ni en otro. Mientras se decide en cuál de los dos se ubica cual de los dos inmuebles se compra, lo que se va a hacer es buscar un bajo comercial de forma provisional mientras se está en la compra de esos dos edificios, de uno de esos dos edificios para que la consellería ponga ahí. Donde no se va a poner es en el edificio de Almacenes Parreño porque hoy ha comenzado ya el, eh, los trabajos previos al derrumbe, ya está cortada la calle Salvador, ya se han comenzado a instalar todos los andamios para que empiece a derribarse ese edificio y al mismo tiempo y de forma paralela, no tiene nada que ver. Pero de forma paralela han comenzado a restaurar ya la Banca Peral, que es uh -huh. el edificio también que está junto al Santander de la Plaza de Bikes. Previsiones hoy. La vista está puesta en IFA y no por la vacunación, sino porque allí se va a dar cita a más de 500 personas en el primer gran evento de nuestra ciudad, que es Paco, Paco Elche, el Congreso de Estalmología del Dr. Soler que reúne a más de 500 profesionales, eso sí, con medidas de seguridad, con hasta eh, una PCR de hasta 72 horas previas, eh, que tienen que tener todos los asistentes, desde azafatas hasta eh, los médicos que van a participar. Pues eh, enhorabuena al doctor Soler, porque ha podido por fin conseguir eh, organizar este Congreso de Obstambología, que es tan importante y que tanta repercusión económica también da a la ciudad de Chanque, en esta ocasión se lo ha llevado a IFA. Veremos si IFA funciona, como ha funcionado el Hotel Huerto del Cura cuando ha traído a los congresistas. Pues más ha... o y rápidamente, hoy se presentan las nuevas papeleras que saben que el servicio municipal de limpieza, han cambiado la contrata y hay nuevas papeleras que se pueden ver en algunas zonas como el puente de la Virgen, pues hoy se presentan. También se van a presentar nuevas estaciones de biciel para ampliar más carriles en bici y la muestra de teatro en amateur Oscar Martín también, también se, se va a presentar pues esta noche se traduce en más trabajo para nosotros así que todo este trabajo se convierte en noticias que a partir de la una a partir de la una García nos las contará aquí en el 101.4 y tú nos las cuentas esta noche a las nueve y media en teleni pues muchísimas gracias Alba eh, nosotros vamos a cerrar la ronda de noticias, no con la crónica meteorológica, que es con la que hemos iniciado, sino con la crónica deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. El fútbol y el balón echarán a rodar en primera división el fin de semana del 14 y 15 de agosto, en mitad del octavo mes del año. El Elche Club de Fútbol ya sabe que ese fin de semana empezará a competir y que por tanto va a tener cinco semanas de pretemporada desde que los futbolistas vuelvan el 5 de julio a los reconocimientos médicos para empezar esa pretemporada. en Las instalaciones del Pinatar Arena y de la finca Golf de Algorfa Hasta llegar a esa fecha, una semana antes, se disputará el Festa del Elche, aunque todavía no se conoce eh, cuál será el rival. Y es que apenas hay movimientos en el mercado, y mucho menos en el Elche Club de Fútbol. Ni los futbolistas saben cuándo tienen que regresar, aunque oficiosamente será el 5 de julio. En cuanto a salidas y entradas, eh, hay que recordar que el presidente de Elche dejó claro que no hay futbolistas de Elche en el mercado, que ahora mismo... Se quiere potenciar la plantilla y en ese sentido se mostró también el propietario Christian Bragarni, que ahora está en Argentina en el tema Boyé que es uno de los futbolistas más apetecibles del Elche Club de Fútbol por su rendimiento esta temporada. recordemos que el Elche pagó dos millones de euros de traspaso al Torino para tener en propiedad a Lucas Boye y que evidentemente cualquier cantidad superior podría entenderse como un buen negocio. Pero Bragarnik ya dejó claro que ese no es el interés del Elche. Otra cosa es lo que piensa el futbolista, pero el futbolista está contento en nuestra ciudad. Cristian Bragarnik. Nuestro objetivo inicial ante cualquier situación de esta es que se quede en el club. Como te dije, el club hoy no tiene eh, deudas ni problemas económicos, sino que su prioridad va a ser generar un equipo competitivo. También hay que ser sinceros, eh, a partir de, de situaciones que se puedan presentar depende mucho de los jugadores. Muchas veces ustedes creen que las decisiones de entrada o salida de un jugador dependen únicamente de la propiedad. Yo que me dedico a, a la representación de jugadores hay muchos jugadores que, que muchas veces exigen su salida o presionan, entonces hoy creo que Lucas está contento, la idea es que continúe en el club y de presentarse algo lo evaluaremos, pero siempre priorizando la seguridad económica del club. Por tanto, lo tiene claro el propietario del Elche Club de Fútbol, que además es el que tiene la última palabra en estos casos. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias. Son las 10 y 55 minutos de la mañana. 101.4 Teleel de Radio Marca. El prestigio y la experiencia en reformas tiene nombre. Hogar Mobiliario, todo en reformas de hogar, cocinas, baños y financiala en 39 meses sin intereses. La reforma de tu casa, confíala a Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, MC.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 67 09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 Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje Pues quedan apenas 3 minutos para llegar a las punto de la mañana A preparada nuestra compañera Rosa Lucas para realizar su programa entre amigos y nosotros estamos preparados para decirles adiós la viñita cierra por hoy y mañana vuelve a abrir a las 9 de la mañana les esperamos que sean felices nosotros nos vamos con la canción de Álvaro Soler ¡y te vas! Me si me quieres, porque ya no lo sé Después de tantas veces la tormenta Si tengo que correr Porque si tú te alejas vas a desaparecer ¿Y cuánto vas? Dime cuánto más quieres que jugar conmigo y si te vas, Dime, si te vas, dime ik moet je vergeten. Ik moet je Si Ik moet je vergeten. Ik te je vergeten. je vergeten. je vergeten. Ik moet je vergeten. Ik no. je vergeten. Ik moet je vergeten. Ik moet je Aunque me duela Va